Crash clásica Un programa de Radio Crash León y dirección de David Roland y Enrique Balcarce Revélate, escucha música clásica Buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica aquí en Radio Crash en el 105.0 de la FM. Hoy vamos a hacer un, un programa dedicado al otoño, al otoño que bueno que estaba arrancando, empezó a hacer un poco de mal tiempo, de viento... Empezaron a caer las hojas, pero bueno, ahora tenemos este veranillo que está muy bien y hace un calor realmente estamos aquí en la emisora, que estoy como en el verano, igual. Bueno, vamos a hoy a, a, a poder escuchar a un montón de, de compositores. Vamos a empezar con Tchaikovsky. Ya sabéis que Tchaikovsky siempre me ha apasionado. Y vamos a escuchar su obra, Las estaciones Opus 37A. Esta obra es fruto del encargo del editor Nikolai Matebevich. Eh, son 12 obras que van mes a mes. En este caso vamos a escuchar eh, octubre y bueno, la versión que vamos a escuchar es de Olga Eseps, Eseps grabada en abril del 2016 en el stand del Germanine. Bueno, esto es los idiomas, sabéis que se me da muy mal y vamos a escuchar ahora mismo, la verdad que es una obra realmente eh, preciosa. A ver qué os parece. Es una pieza realmente preciosa y yo creo que es una muy buena forma de empezar este Crash Clásica. Bueno, vamos a irnos ahora con Fanny Mendelssohn, que también también pues eh, hizo lo mismo que antes que Tchaikovsky, pues una obra que eran, son 12 composiciones y van, pues... Eh, Pues mes a mes. Eh, Fanny Mendelssohn, pues nació en Hamburgo un 14 de noviembre del año 1805. Eso nos fue un 14 de mayo del año 1847 en Berlín. Hermana de, de Felix Mendelssohn. Eh, esta fue una, piante, una pianista muy brillante en aquella época. Compuso. en 1841. Das Jahr, que significa el año en alemán. Eh, igual, como decía anteriormente, igual que la otra composición que escuchamos. Bueno, en este caso, vamos a escuchar. Eh, también octubre y vamos a ver la versión que vamos a escuchar es de Wolfgang Lorenzo en este caso es una grabación del año 1988 no sé en directo por la escografía Tron Basic vamos para allá, la verdad que mm, me encanta <música> Este octubre de Fanny Mendelssohn. Vamos a irnos ahora con Alexander Glazunov. Nació en San Petersburgo el 10 de agosto del año 1865 y se nos fue un 21 de marzo del año 1936 en París. este hombre compuso muchísimo, fue un gran compositor y gran influencia en, en lo que es en todo en toda la cultura rusa, musical, lógicamente, y fue maestro de Dmitri Sostavo Sostakovich, nuestro viejo amigo. Tiene una obra, las estaciones Opus 67, para los ballets rusos, del año 1900. Vamos a escuchar en otoño, la versión de Royal Philharmonic Orchestra. Y Vladimir Askenazi a la batuta es del sello UMG año 1992. A ver qué os parece esta obra Maravilla. a los Estados Unidos en América al siglo XX con la compositora Jennifer Haydn nacida en un 31 de diciembre del año 1962 en Nueva York. Es una compositora muy reconocida muy laureada y bueno si tienes que destacar alguna obra suya pues tienes conciertos uno para viola y otro para arpa que bueno que es que se interpretan bastante. Vamos a escuchar una composición que se llama Música para Otoño es una obra para quinteto que en este caso vamos a escuchar a Musical Arts Winds Quintet Está formado, bueno, ahora va a ser difícil pronunciar todo esto, Mihoko Watanabe, flauta eh, y piccolo, eh, Yonana, Johanna Fox, eh, Oboe, Elizabeth Carford clarinete, Kate Schenger, fagot, y Gene Berger, trompa. Bueno, vamos a escuchar esta obra, una obra moderna, eh, y bueno, pues, estamos actualizando aquí en Kinkers Clásica. Esta, esta música es maravillosa esta música de otoño de Jennifer Hayden bueno vamos a seguir ahora con un compositor británico Arnold Bax nacido un 8 de noviembre del año 1883 y nos fue un 3 de octubre del año 1953 también era, era también tuvo una actividad como poeta bastante importante y era un hombre que estaba fascinado por la cultura irlandesa que además en su música uno se da cuenta de ello Sus críticos decían que era un atípico compositor inglés. Vamos a escuchar los arreglos orquestales para el sonata para piano Red Autumn, o sea, otoño rojo. Eh, la grabación que vamos a escuchar es de la BBC de Filarmónica Orquesta dirigida por Bermond Handley. La grabación va a ser ya. I <laughs> you. que está el certamen de cine, aquí ya en, en Gijón, ya estamos, y están los cines llenos, viendo estas fantásticas películas, y bueno, vamos a hacer un guiño a nuestros queridos amigos de Cinefagia, que están ahí dándonos información puntual de, del certamen, y vamos a, a bueno, a poner la composición de Chopin, el preludio Opus 28 número 2, que es Te sale en una película de Ingmar Berman que se llama Sonata de Otoño que es un momento realmente mágico mágico entre la actriz Ingmar Berman y Liv Ullman es una es que la película es fantástica voy a ponerlo voy a poner esta esta, esta composición de Chopin en este caso el, vamos a escuchar a Rik Solokov, que tuve la suerte de poderlo escuchar el, el, fue el martes de carnaval de este año en Oviedo bueno la verdad que casi me duermo bueno pues, otra historia Son realmente maravillosas estas de Chopin estas, Estos preludios tan, tan conocidos Bueno, vamos a irnos también a ir con el piano En este caso, con, vamos a irnos a Asia Vamos a, irnos a Asia con una composición Que se llama Autumn Moon on a Calm Lake Obra escrita por el compositor chino Lu Wencheng Nacido en Zonsang el 12 de mayo del año 1898 Y se nos fue un En el año 1981 En Hong Kong Bueno, pues eh, esta obra que vamos a escuchar se ha en un conjunto que se llama Música Cantonesa. Es una, es, la verdad que es un, esta, esta obra es muy conocida, muy conocida en toda esa parte del mundo y se suele grabar bastante. En este caso vamos a escuchar la versión de Lang Lang, eh, grabación del año 2006 por Jus Gramophone. Vamos para allá. estamos terminando el programa y bueno vamos a terminar pues yo creo con lo más conocido de la música clásica como son las cuatro estaciones de Vivaldi, en este caso vamos a escuchar a Amsterdam Sin Fioneta eh, siendo el violín Janny Janssen ni más ni menos en el, en el internacional Carmen Music Festival del 30 de junio del 2014 os lo pongo ya mismo, me despido vosotros, sed muy buenos, seguid escuchando Radio Crash en el 105.0 de la FM